como si los anuncios económicos fueran solo para los mercados y no para las personas de carne y hueso. Los cambios en el Banco Central tendrán repercusión en las próximas horas seguramente y vamos a hablar con Hernán Herrera que es politólogo especializado en política económica del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Hernán, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, eh, bueno, te pido primero una, una mirada, una reflexión sobre estos cambios que ha habido, cuáles son las causas y las con posibles consecuencias lo que primero se me ocurre es esto que vos decías, ¿no? Eh, le hablan al mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado pareciera que es algo eh, que siempre tiene como una mirada correcta de las cosas y no está bueno hablarle. Y esto no, no se termina de entender qué es. Y en realidad el mercado son jugadores de carne y hueso. El mercado son Chippy Morgan, Deutsche Bank, Templeton, BlackRock... Son jugadores que tienen mucho poder financiero que se mueven por el mundo y que van sacando rendimientos lo más alto que pueden en cada lugar. Eh, son tipos que existen. Y hablar de esos tipos es decirle, mira estoy dispuesto a poner patas arriba un país para que vos puedas hacer tu negocio. Eso lo habla del mercado. Y de hecho le hablan al mercado. Y de hecho ellos creen en el mercado y lo vienen diciendo desde antes de asumir. Hay que hacer lo que el mercado dice porque eso es sobre la confianza, la inversión y no sé qué y dicen un montón de pavadas y huevadas que sabemos que no funcionan, porque años de historia lo demuestran, no es que es un invento... Uy, queremos que no, qué que divertido que es regular este, el, la salida de capitales financieros especulativos. No, no sé si es divertido, pero hay que hacerlo en Argentina, no puede esperar que el mercado lo haga por su cuenta, porque el mercado te va a destruir porque solamente está pensando en sacar la tajada más grande posible porque el mercado son estos tipos que quieren sacar la cajada. Entonces, un gobierno que le habla a los mercados y que cree tanto en el mercado, yo primero me pregunto si realmente es una cuestión de ideología económica o si es interés eh, particular económico, ¿no? Y después me, me, me doy cuenta que no, no va a andar. Y ese es el problema que tenemos acá. Uh -huh. Apostaron todo a eso y no anduvo. Claro, y Hernán, y yo pensaba cuál, qué significa, porque evidentemente es también un cambio para el mercado, para insistir un poco con el tema, sacar la figura de Sturzenegger de, del banco central y poner a Caputo, que sabemos quién es, qué significa, qué, qué paradigma, de qué cosas eh, es como, como a partir de su trayectoria. ¿Vos qué crees que esto a quién supuestamente tranquiliza o beneficia? ¿Cuál es el cambio de figuritas? ¿En ¿Qué significa? Bueno, eh, lo que uno viene escuchando eh, en ámbitos más reducidos es que el suceder siempre fue más académico, que no es tan así, porque tiene mucha experiencia, estuvo en Banco Ciudad, estuve en el blindaje en 2001, o sea, tiene experiencia en, en el tipo de destrucción económica financiera que estamos haciendo en Argentina, pero está bien, no es tan, eh, no es un tipo que viene de la cosa cotidiana, de pelearse con estos fondos que yo te estoy mencionando fondos de inversión fondos globales que buscan esta rentabilidad no es el tipo que hace eso es más bien un banquero más tranquilo más, más menos este, rosado en el exterior si querés uh -huh. eh, Caputo es un buitre Caputo es un tipo que sabemos que tiene eh, este, que eh, fondos offshore que conduce él que tenían vínculos con los buitres Él negoció con los buitres, es una negociación muy oscura que no se sabe bien por qué pasó de 1.600 millones de belleza a 16.000 millones que pagó. O sea, alguna cosa se sabe, pero no se sabe del todo bien. Y un solo millón de dólares, que no se sepa ya, es un, un drama gigante me parece, o sea, como un millón. Son Tepes mm -hmm. también tendría que ser un drama, pero olvídate. Eh, Caputo es eso, Caputo representa ese mundo. Caputo es exactamente lo que estoy diciendo yo, que no te conviene que sea el que te influya, bueno, ya no sé que te influye, ponés ahí al tipo que está en esa lógica hacer eh, política monetaria y política cambiaria, la verdad es que yo no, no no la veo, ¿eh? no la veo en términos de, de, de desarrollo de país, ¿no? En términos de los de estos tipos, sí, seguramente eh, vamos a estar peor dentro de un tiempo, pero en términos de desarrollo del país no la veo porque estás un montón de regulaciones que obviamente no favorecen a estos tipos, estos tipos, si yo estoy contándote que te, te, van destruyendo una economía porque los intereses este, los juegan contra el dólar todo el tiempo y buscan sacar más dólares de un país, un país que tiene un problema. Entonces, lo que termina pasando es que con distintos instrumentos se llevan más dólares de los que entran, eh, ya no comerciales, o sino en términos financieros. Y este tipo representa todas esas jugadas. Yo no, no, no, no, no entiendo bien eh, cómo, cómo no hay una movilización todavía más, más fuerte, ¿no?, sí. en contra de esto. La hay, la hay por suerte, pero podría ser más fuerte, ¿no? Sí, sí, uno tiene la sensación de, este, de que en general hay una enorme... Pero esto pasaba, este, nos ha pasado en los 90, también, esa idea que uno se contacta con las mayorías y ven que te están, te están afanando te están haciendo mierda al país eh, pero es como que se deja estar hasta que bueno, un día va a explotar es, es, es como que se va percibiendo eso agradezco la, la, las palabras contundentes y claras esta idea de que bueno, ahí sentaron se acabaron los eufemismos y ponele que Sturzenegger era un eufemismo y hay un, un buitre sentado en el central si querés completar con alguna otra mirada te, escu te escucho lo que tengas para decir, qué crees que viene Sí. No, así siempre, a mí me gusta que quede eh, lo mejor eh, claro posible la, la idea que eh, de este país no se sale apuntando a bajar la inflación, apuntando a los mercados, se sale con una lógica productiva y eso es, eh, sí, bancarse, no sé, 20% de inflación en muchos años, es bancarse eh, distintos problemas muchos años, pero siempre apuntar a lógica productiva, a producir más, a que haya más empleo. Acá haya más productividad, la única forma que haya más productividad es que haya más producción, no hay casos de que se aumenta la productividad porque les parece copado, no, aumenta la productividad cuando se necesita que aumente, y eso es cuando hay más producción, y hay más producción cuando hay más demanda en la Argentina. Entonces, si no lo vemos así, con un modelo más integral, no, no lo veo fácil para, para el futuro. ¿eh? Muy bien. Hernán Herrera, muchas gracias. Gracias a ustedes, abrazo. Hernán Herrera es politólogo especializado en política económica del CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, y nos lo acaba de decir clarito, no digas que no te avisamos. Se sentó en el Banco Central a un buitre, Caputo.